BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM TANZILU EL KITABI MINALLAHI AL AZIZI ZILHAKIM Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el poderoso el sabio inna anzalna ilaykal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishal ladin realmente te hemos revelado el libro con la verdad oh muhammad adora pues solo a allah consagrando tu adoración sinceramente a Él. Alá lilláhi d-dínul khalis wal-lazina at-tahadu min d-unihi awliyaa amá na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa inna allaha yahkumu beynahum Inna Allaha yahkumu baynahum fi ma hum fihi ikhtalifun Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun Kaffar La adoracion pertenece exclusivamente a Allah. Y quienes toman a otros por protectores fuera de él dicen Solo los adoramos para que nos acerquen a Allah. En verdad, Allah los juzgará por los asuntos sobre los que discrepan. Él no guía a los mentirosos que rechazan la verdad. Si Dios quiere que se haga un hijo de los que se acercara de lo que se acercara, Subhanahu huwallahu al-wahid al-qahhar Siao Lao hubiese querido tener algún hijo habría escogido lo que hubiese querido de entre su creación Glorificado sea Él es Allah el único el dominador supremo خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَكَوْرَ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَيَوْرُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ creó los cielos y la tierra con un firme propósito hace que la noche envuelva el día y que el día envuelva la noche y ha sometido el sol y la luna a su voluntad estos siguen una trayectoria hasta una fecha fijada el día de la resurrección realmente alá es el poderoso y el sumamente indulgente khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-anami thamaniyata azwaj Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath Dhalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun Los creo de un solo ser Adán y de este creó a su pareja y dispuso para ustedes cuatro tipos de ganado compuestos por macho y hembra el bovino el caprino el ovino y el de los camélidos los crea en el vientre de sus madres en el que pasan por diferentes etapas envueltos en tres tinieblas ese es allah su señor suyo es el dominio absoluto de todo no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él por qué se alejan pues de él ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ si no creen deben saber que Allah no tiene necesidad de ustedes Aunque no le agrada que sus siervos rechacen la verdad y se si creen y son agradecidos, estará complacido con ello. Y nadie cargará con los pecados de otro. Después, retornarán a su Señor el día de la resurrección y les informará sobre lo que hicieron. Él conoce bien lo que encierran los corazones.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 Y cuando al hombre le sobreviene una desgracia, suplica ayuda a su señor volviéndose a él en arrepentimiento. Mas si le concede después algún favor, olvida sus súplicas anteriores a Allah y adora a otros a quienes se equipara con él para desviar a los hombres de su camino. Dile, oh Muhammad, disfruta durante un tiempo de tu incredulidad pues serás de los habitantes del fuego amman huwa qanitun ana al-layli saajidan wa qaa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi Qul hal yastawil <tose> ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Inna ma yatadhakkaru ulul albab Accaso puede compararse con aquel incrédulo quien obedece a Allah adorándolo con devoción en plena noche postrado y de pie rezando teme la otra vida y anela la misericordia de su Señor. Diles: "Oh Muhammad, ¿pueden compararse quienes tienen conocimiento con quienes no lo tienen? Mas solo reflexionan los hombres de buen juicio. O li'a'ibad alladheena aamanut taqoo rabbakum lilladheena ahsanoo fi hadhihi ad-dunya hasanah" وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٌ Diles a mis siervos creyentes, oh Muhammad, que teman a su Señor. Quienes hagan el bien en esta vida obtendrán una buena recompensa. Y la tierra de Allah es vasta, para que emigren allí donde puedan practicar la religión Ciertamente los pacientes que se aferren a su religión recibirán su plena recompensa sin límite alguno Ul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud din Dile a tu gente oh Muhammad Se me ha ordenado adorar solamente a Alá, consagrando mi adoración sinceramente a él. Y se me ha ordenado ser el primero en someterme a él. Diles ciertamente temo el castigo de un día terrible si desobedezco a mi señor. Qul inna a'budu mukhlishan lahu dini. Diles: Yo adoro solamente a Allah, consagrando mi adoración sinceramente a él. Fa'budu ma shi'tum min duni il inna al khasirin al ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yewma al qiyamah ala thalika huwa al khusranul mubin adoren a quienes quieran fuera de el ustedes idólatras diles en verdad Los perdedores serán quienes causen su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección. Esa será la pérdida más evidente. La hum min fauquihim dhulalum min annaari wa min tahtihim dhulal Thalika yukawwifullahu bihi ibadah Estarán cubiertos por capas de fuego Y tendrán más capas bajo ellos Así es como Allah infunde temor a sus siervos Siervos míos Temanme, obedeciéndome Y absteniéndose de todo lo que les prohíbo Y los que se han convertido ta'uta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashir ibad y quienes se abstengan de adorar todo lo falso y se vuelvan a Allah en arrepentimiento obtendrán buenas noticias anúnciaselas a mis siervos oh muhammad Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ula'ika alladhina hadahumullah wa ula'ika hum ulul albab. Esos que escuchan la palabra de Allah y siguen lo que les proporcionará una mayor recompensa. Esos son aquellos a quienes Allah ha guiado. Esos son los hombres de buen juicio. ¿Acaso puede ser guiado aquel sobre quien se cumplirá el castigo de Allah por haber rechazado la verdad? ¿Acaso podrás salvar aw oh, muhammad a kim sa hyen el fuego la kin alladhin attaqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqaha ghurafum mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'adallah wa'adallah la yukhlifullahul mi'ad Sin embargo, quienes teman a su Señor morarán en lujosas y elevadas estancias en el paraíso, construidas sólidamente una sobre otras, bajo las cuales corren ríos. Esa es una promesa de Allah, y Allah no incumple sus promesas. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an faslakahu yanabi'u fil ardi thumma yukhrij bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yukhrij bihi zar'an مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ Acaso no ves que ha la hace que descienda la lluvia del cielo y que penetra en la tierra para que surja en forma de manantiales y hace crecer con ella cultivos de distintos colores estos después se secan y se tornan de color ocre hasta que quedan reducidos a pequeños y secos fragmentos ciertamente en esto hay un motivo de reflexión para los hombres de buen juicio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 caso aquel a quien Allah abre su corazón al Islam y sigue la luz de su Señor puede compararse con quien rechaza la verdad ay de aquellos cuyos corazones están endurecidos y no glorifican a Allah esos se hallan en un claro extravío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 Zalika <todicio> huda allahi yahdi bihi man yashaak, wa man yudli lillahu fama lahu min haad. Allah ha revelado la mejor de las exhortaciones. Un libro, el Corán, de partes parecidas en cuanto a su belleza y coherencia, y la mejor de las exhortaciones en el que se reiteran aleyas y pasajes que hacen erizar la piel de quienes temen a su Señor. Luego, esta se sosiega, así como los corazones al glorificar a Allah. Esta es una guía de Allah con la que él muestra su camino a quien quiere. Y aquel a quien Allah ha dejado extraviado por rechazar la verdad, no tendrá quien lo guíe Afa man yattaqi bi wajhihi su al adhab yawm al qiyamah wa qila li dhalimi na dhuku ma kuntum taksibun ¿Acaso quien se ha arrojado de cara al peor de los castigos el día de la resurrección? puede compararse con quien estará seguro en el paraíso y a los injustos que rechazaron la verdad se les dirá sufran las consecuencias de sus acciones. Kazdhab alladheena min qablihim fa atahumul adhabu min hayth la yash'urun quienes los precedieron también negaron la verdad y desmintieron a sus profetas. Y el castigo los sorprendió por donde no esperaban. Fa'adhaqahumullahu al-khizya fil-hayati ad-dunya wa la 'adhabul-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Y Allah, eso que sufrieran la humillación en esta vida y el castigo que recibirán en la eterna será aun mayor si supieran Wala qad darabna lil nas fi hadhal quran min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun I ciertamente hemos expuesto a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos para que puedan reflexionar Qur'anan 'arabiyyan ghayra zī'awaj li'allahum yattaqun Hemos hecho que sea un Corán claro en lengua árabe sin contradicciones para que tal vez así teman a Alá quienes rechazan la verdad Daraba Allahu matalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala Alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun Ala pone el ejemplo de dos esclavos uno pertenece a varios amos que discuten entre ellos y otro pertenece por completo a un solo amo. Pueden compararse los dos casos. Alabado sea Allah. Mas la mayoría de ellos no saben la verdad y no la siguen. Innaka maytun wa innahum maytun. Ciertamente Tú morirás oh Muhammad y ellos morirán pues toda la creación es mortal y finita Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun Después el día de la resurrección ustedes hombres discutirán ante Allah echándose las culpas unos a otros y él los juzgará con justicia فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ¿Y quién es más injusto que quien miente acerca de Allah? y niega la verdad cuando este le llega. ¿Acaso no morarán en el infierno quienes rechazan la verdad? Wal ladhi jaa bil sidqi wa saddaqa bihi ulai kahumul muttaqun. Y quien ha venido con la verdad, el profeta Muhammad, y quienes creen en ella, Esos son los piadosos. Le hum ma yashauna inda rabbihim. Dhalika jazaa'ul muhsinin. Obtendrán lo que deseen junto a su Señor. Esa será la recompensa de quienes hacen el bien li yukaffiru <tose> allahu anhum aswa allathi amilu wa yajziyuhum ajrahum bi ahsan allathi kanu ya'malun alla perdonará las malas acciones que hayan realizado y los recompensará según sus mejores obras alaysa allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka bil ladhina min duni Wa man yudlilillahu fama lahu min hada ¿Acaso no basta Allah para proteger y ayudar a su siervo Muhammad? E intentan intimidarte, oh Muhammad, con los ídolos que adoran fuera de Allah. Y a quien haga extravía por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlo. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامِ Y a quien Allah guía, nadie podrá extraviarlo. ¿Acaso Allah no es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen?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 Qul a fa ra'aytum ma tad'un min dunillahi in aradaniyallahu bi darrin hal hunna kafifat darrih aw aradaniy bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati Qul hasbiyallahu 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun Y si les preguntas a los idólatras, Oh, Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán que a Allah. Diles, Díganme, ¿Acaso aquello que invocan fuera de Allah podría evitar que se sucediese una desgracia si Allah quisiera enviármela? ¿O podría evitar que recibiese la misericordia de Allah si Él quisiera concedérmela? De Alá me basta. A él se encomiendan quienes confían en él. Qul ya qaumi i'malu ala makanatukum inni aamilun fasawfa ta'lamun. Diles. Pueblo mío, actúen como suelen, adorando a sus ídolos, que yo actuaré según mi creencia Mai yatihi azab yukhzihi wa yahillu alayhi azab muqim Ya sabran quien recibirá un castigo que lo humillará en esta vida y sobre quien se abatirá un suplicio perpetuo en la otra Inna an نزلنا <تصفح> <أسلام> عليك الكتاب لِلناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه لمن نفسه ومن ضل فانما يضل عليها Faman ihtadafa li nafsihi wa man zolla fa innama yadillu alaiha wa ma antahalaihim biwakil Ciertamente te hemos revelado el libro El Corán con la Verdad para toda la humanidad Oh Muhammad Quien lo siga se habrá guiado en su propio beneficio. Pero quien se extravíe, lo hará en perjuicio propio. Y tú no eres responsable de ellos, ni puedes obligarlos a seguirlo. Allah ya tewaffa al anfusa hina mautihá wa allatí lam tamut fí manámihá fa yum siku allatí qadá alayha al maut. Fayum siku alati qadā alayhiha al mauta wa yursilu al ukhrā ilā ajalim musamma. Inna fī thālikā la āyātīn li qawmī yatefakkarūn. Allah toma las almas de los hombres al morir, y durante el sueño, las de quienes aún no les ha llegado su hora luego retiene las de aquellos a quienes había decretado la muerte y devuelve las otras hasta una fecha fijada en esto hay pruebas del poder de allah para quienes reflexionan am mitakhadhu min dunillahi shufa'a Qul aw law kanu la yamlikuuna shay'an wa la ya'qilun E no obstante los idólatras han tomado a otros intercesores fuera de Allah Diles o oh Muhammad aun cuando no tienen ningún poder ni pueden razonar Kulillahi al-shafa'atu jamian lahum mulku as-samawati wal-ardhi thumma ilayhi turja'un Diles. Ala pertenece todo poder de intercesión. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Y después retornarán a él para ser juzgados. Wa itha dhukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirati wa itha dhukiralladhina min dunihi itha hum yastabshirun I cuando ha es mencionado como la única divinidad verdadera los corazones de quienes no creen en la otra vida se llenan de aversión más si les menciona lo que adoran fuera de él entonces se regocijan. Qul oh illahumma faatir as-samaawaati wal ardi aalim al-ghaybi wash-shahadati anta tahkum bayna 'ibaadika fiima kaanuu feehi yakhtalifoon. Di. O ala Creador de los cielos y de la tierra, conocedor del Gaib y de lo manifiesto, tú juzgarás a tus siervos sobre lo que discrepaban. Y si los que se deshidraten todo el mundo, y los que se deshidraten con ellos, se deshidraten con ellos de su culpa el día de la fe. Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Y si los injustos que rechazan la verdad poseyeran todos los bienes y tesoros existentes en la tierra e incluso el doble lo ofrecerían sin duda alguna para librarse del castigo el día de la resurrección. Mas no les serían aceptados y aparecerá ante ellos procedente de Allah un castigo que nunca imaginaron. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون y aparecerán ante ellos las malas acciones que cometieron y aquello de lo que se burlaban. El castigo de Allah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 Bel hiya fitnatun wala kinn aksarahum la ya'lamun. Y cuando al hombre le sobreviene una desgracia, nos suplica ayuda. Mas si después le concedemos algún favor, dice, Lo he obtenido merecidamente por el conocimiento que poseo mas no es sino una prueba de su Señor aunque la mayoría de ellos no lo saben qad qalahalladhina min qablihim famaa aghnaa anhum maa kaanu yaksubun quienes los precedieron también dijeron lo mismo pero de nada les sirvió toda la riqueza que adquirieron Fa'asabahum sayy'atuma kasabu Wa allazina zolamu min haa ulā'i sayusibuhum sayy'atuma kasabu Wa ma hum bimujizīn Y sufrieron las consecuencias de sus malas acciones Y los injustos de entre los habitantes de la Meca También sufrirán las consecuencias de sus malas acciones y no tendrán escapatoria. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yu'minun. ¿Acaso no saben? Que Allah concede su provisión con generosidad a quien quiere y se la restringe a quien quiere. Qul ya ibadiya al ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatilllah Inna allaha yaghfiru al dhunuba jami'a Innahu huwal-Ghafurur-Rahim Ciertamente en esto hay pruebas del poder de Allah para quienes creen Diles oh Muhammad a mis siervos que se han excedido pecando no desesperen de la misericordia de Allah Allah perdona todos los pecados de quien se arrepiente con sinceridad. Realmente, Él es el indulgente, el misericordioso. Y le mandé a Dios, y le mandé a Él antes de que el maldito les salga. Vuélvanse hacia su Señor en arrepentimiento y sométanse totalmente a su voluntad antes de que les sobrevenga el castigo y no sean auxiliados. <tose> zila ilaykum min rabbikum min qabeli an yaktiakum al azabu baghtatan wa antum la tashurun y sigan lo mejor que les ha sido revelado por su señor el Coran antes de que los sorprenda el castigo cuando menos lo esperen ah taqūla nafsun yā hasratā 'alā mā farraḍtu fī janbillāhi wa in kuntum la mina s-sākhirīn para que nadie diga ay de mí no he obedecido ni he adorado a Allá como debía y era de los que se burlaban de su religión Aw taqūla law anna Allāha hadānī la kuntum mina al-muttaqīn Nidiga si alāmī bi say guiado sería de los piadosos Aw taqūla hīna tarā al-'adhāba law anna lī karatan fa akūna mina al-muhsinīn ni diga al ver el castigo si tuviera una segunda oportunidad sería de quienes hacen el bien bala qad ja'at ayati fakaththabta biha wastakbart wa kunta minal kafirin <risa> masala diraqim ponga dichas excusas Ciertamente, te llegaron mis pruebas claras sobre la verdad, y las negaste llenándote de orgullo, y fuiste de quienes rechazan la verdad. Y el día de la fe, ve a los que se derrotan a Dios, y los que se derrotan a Dios, y los que se derrotan a Dios, y los que se derrotan a Dios, y el día de la resurrección verás los rostros de quienes mintieron sobre Allah ensombrecidos acaso no es el infierno donde morarán los arrogantes guayunjillahu alladhina attaqaw bima fazatuhum la yamassuhum usu wala hum yahzanun ya Allah salvará del castigo del infierno a quienes hayan sido piadosos obedeciendo sus mandatos y alejándose de sus prohibiciones y les concederá el triunfo en el paraíso no sufrirán ningún mal ni se sentirán afligidos Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah es el creador de todas las cosas y tiene a su cuidado los asuntos de su creación lahum maqalidus samawati wal ard walladina kafaru biayatillahi ulai kahumul khasirun a el pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra Y quienes no creen en las señales de Allah ni en las pruebas de su unicidad serán los perdedores. Qul a fa ghayra Allahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun Diles oh Muhammad me ordenan adorar a otro que no sea Allah ustedes ignorantes Wala qad uhiya ilayka wa ilal ladhin min qablik la in ashrakt layahbatna 'amaluka wa latakuna min al khasirin Y ciertamente te ha sido revelado oh Muhammad así como a quienes te precedieron que si adoras a otros además de Allah echarás a perder tus buenas acciones y serás de los perdedores Balilla fa'bud wa kum min ash-shakirin Adora pues solamente a tu Señor y sé de los agradecidos wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabedatuhu yawma al qiyamati was samawatu matuyyatum bi aminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun mas los idólatras han subestimado el poder de Allah y no lo han valorado como merecía al adorar a otros además de a él. Y el día de la resurrección, él tomará la tierra entera en una mano, y los cielos estarán plegados en su mano derecha. Alabado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que le atribuyen y no comparte su dominio con nadie.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 Y sonará el cuerno por vez primera. Y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Allah quiera. Después sonará por segunda vez anunciando la resurrección. Y todos estarán en pie, mirando a su alrededor atónitos. Wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina washuhada'i wa qudiya baynahum bil haqq wa hum la yudlamun Il tierra se iluminará con la luz de su señor se entregarán los registros donde constan las acciones de los siervos y comparecerán los profetas y los testigos de entre los ángeles. Entonces, todos los siervos serán juzgados con equidad y nadie será tratado con injusticia. Y se <tose> salió todo lo que hizo y él sabía lo que hizo y todos serán retribuidos según merezcan sus acciones. Y Él es quien mejor sabe lo que hicieron. Y los que hicieron los que hicieron en el cielo hasta <risa> que los que hicieron,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 Qalu balā walākin haqqat kalimatu alʿadhābi ʿalā al-kāfirīn Ikienes rechazaron la verdad serán conducidos al infierno en grupos Y cuando lleguen a él se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán ¿Acaso no les llegaron mensajeros de Allāh de entre ustedes que les recitaban la revelación de su Señor y les advertían sobre su encuentro con este día dirán sí en verdad nos llegaron y se cumplirá la promesa del castigo de Alá sobre quienes negaron la verdad qiladkhulū abwāb jahannam khālidīna fīhā fa bi'sa mathwal mutakabbirīn se les dirá entren por las puertas del infierno donde permanecerán para siempre qué pésima morada para los arrogantes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 Wa qala lahum khazanatuhah salamun alaykum tibetum fadkhuluhah khalidin Y quienes hayan temido a Allah Serán conducidos al paraíso en grupos Y cuando lleguen a él y se abran sus puertas Sus guardianes les dirán La paz esté con ustedes Han obrado bien Y cuando lleguen a él y se abran sus puertas Entren pues al paraíso donde permanecerán para siempre. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمة أجر العاملين يجوزديران. alabado sea al quien ha cumplido su promesa y nos ha hecho habitar la tierra del paraíso para que nos establezcamos donde queramos dentro de él qué excelente recompensa para quienes han obrado bien وترى الملائكة تحفّن من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق Wa qudia beynahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alameen. Y veras a los ángeles alrededor del trono glorificar a su señor con alabanzas. Y todos los siervos de Allah serán juzgados con justicia y se oirá. Alabado sea Allah, Señor de toda la creación.